El gusto de recibir en la mañana nuestra, eh, nos vamos al norte del continente, allá está Jorge McFood, este escritor uruguayo, docente, analista internacional, que tenemos el gusto de conversar con él cada tanto, nada menos que en estos tiempos cuando estamos además por llegar casi ya a un mes del de inicio del ataque de Estados Unidos y de Israel, a Irán, de la guerra en Medio Oriente, podríamos decir. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido una vez más. Eh, ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien. Estás en, en la Florida, ¿no? Bueno, eh, terminamos, eh, empezamos, eh, fue la semana anterior. Eh, estuvimos en Grecia dando algunas charlas ahí y disfrutando de, de la calidad del Mediterráneo, de la gente. Ajá. ¿Cómo estuvo ese, ese viaje...? Bueno, es súper largo, eh, cansador por la por el cambio de horario, más los problemas en las líneas, eh, que, eh, las aerolíneas aquí en Estados Unidos, eh, por el cierre parcial del gobierno y, y los uh, inspectores, etcétera, Hay muchos problemas, pero eh, muy gratificantes. Eh, Grecia, Atenas, las islas son siempre un, un recordatorio de que existen vidas diferentes y sobre todo mucho más intensas que... las uh, del mundo entre sí. comillas productivo eh, que hay como una especie de, de manía de, de la velocidad para nada en muchas partes como aquí en Estados Unidos claro, claro, sí, de, me imagino que el choque es, es importante bueno y especialmente, sí. es, es, justo que estuve ahí eh, bueno, no estaba el famoso perro, pues, obviamente mm. como decía decía Galeano, ¿no? eh, fue una segunda vez y le, y le habían dicho no, no eh, El, eh, tu perro mu murió hace un año y medio y él decía no, pues, se, simplemente se cambió de nombre porque había visto uno parecido a mí me contó otra anécdota diferente y dijo no, es el hijo que, que tomó la, la retomó la lucha eh, eh, Atenas sigue her hermosa como siempre a pesar de, de sus problemas económicos eh, es la Europa marginal eh, eh, hubo manifestaciones eh, eh, en apoyo a Cuba eh, mm. son, los atenienses son, los griegos en general son muy Eh, muy franceses en ese aspecto, eh, muy activos, eh, y con una, una fuerte, como en Estados Unidos, como en Europa, un fuerte divorcio entre el gobierno y, y, y la gente. Eh, es lo típico de la democracia liberal. Eh, eh, y Lo vemos incluso en cada medida, como por ejemplo en, la, en las decisiones sobre la guerra, y ya hablamos sobre eso, pero aquí en Estados Unidos sistemáticamente Se puede predecir si, si un gobierno va a invadir o, o no, o va a atacar un país si la población en un 70 o un 60-70 por ciento lo rechaza. Entonces es lo que le digo a mis estudiantes cuando me pregunta: ¿usted cree que va a invadir? Sí. Eh, Irán, y yo le digo, pero me preguntaron si iban a invadir Venezuela, le dije que sí por qué? porque además el 70% de ustedes están en contra, entonces como ahora veo que el 70% está en contra de, de, de bombardear eh, Irán la, mis conclusiones es que sí vamos a bombardear Irán sí. eh, y, y, y eso son las democracias liberales eh, Trump llegó, llega al poder con una masiva campaña antibélica eh, de, yo no, y muchos no le creímos, pero mucha gente sí le creyó Eh, eh, oponiéndose a, a, a las um, guerras de Biden, de Obama, etcétera, y, y termina siendo lo mismo, siempre, es sistemático. Y en Grecia pasa algo parecido. Eh, los griegos están muy molestos, especialmente con, con la gente que se, de algunos grupos de Medio Oriente que se están yendo, comprando y, y encareciendo los eh, los eh, la, el sector inmobiliario eh, de una forma especulativa y porque, bueno, Medio Oriente está ardiendo y, y Grecia, el gobierno griego, Básicamente es aliado, en, en, en una formativa pero aliado de, de Tel Aviv eh, y lo que se ve, especialmente en las universidades, pero eso claro, siempre pasa lo mismo, en las universidades siempre son los, los eh, más o menos los rebeldes del, de la población, eh, eh, pero en general, si uno habla con el resto de gente que están en otros sectores, eh, hay una fuerte resistencia a lo que está ocurriendo tanto en Medio Oriente, como eh, las políticas eh, europeas, eh, de la Comunidad Europea, de, de la Unión Europea, eh, eh, políticas de gente con pasado nazi, con, con posturas, que muchos de ellos no son eh, elegidos, eh, obviamente, directa, de forma directa por los ciudadanos, sino de una forma muy indirecta, pero aquello, incluso aquellos que son elegidos suelen cambiar su, su postura, su posición, a lo que llaman un aspecto más pragmático, más realista, que simplemente significa, cuando hay un político dice que hay que ser pragmático, significa, bueno, vamos a, a, a no provocar a, a quienes tienen el poder, que son sí. los que tienen el dinero y las armas. Sí. Eh, en este proceso sobre lo del de ataque a Irán, eh, ¿cuánto te parece, Jorge, porque eso se ha ido eh, cada vez señalando más, Incluso Trump, eh, hace poco, cosa que no, no trascendió mucho, o no se detuvieron mucho en eso, eh, como al pasar dijo que decidió atacar a Irán porque presumía él y su, y su yerno ¿no? Que, que Irán los iba a atacar. O sea, no, no fue basado en informes especializados de, de, del Pentágono, de la CIA, en fin, sino que ellos tuvieron como la presunción, como el olfato, ¿no?, de que, que Irán los iba a atacar y ahí decidieron iniciar el ataque pero por otro lado está lo que dicen también de cuánto presiona Israel, cuánto controla eh, las decisiones de Trump Israel en esta materia también, ¿no? De, de, del control, no eh, creo que ni a, eh, a muy pocos estadounidenses y, ni que hablar del resto del mundo eh, les quedan alguna duda mm. eh, hay, hay un control a través de la extorsión de la lista Epstein, como ustedes ya saben Ah, pero también de eh, todavía el poderoso eh, lobby eh, pro israelí, el AIPAC eh, en su, um, dona sus donaciones a todos los políticos pero además en, en, en otras formas de extorsión no, no a través de, de escándalos sexuales sino a través de la muerte civil de acusar a alguien de antisemita etcétera, etcétera ah. además de, una, de un convencimiento religioso que ya lleva muchas generaciones de que eh, de, de que de que el judaísmo es eh, es la base de, de occidente etcétera y que eh, incluso podemos insultar a Jesús pero para un buen cristiano nunca puede quitarle el apoyo a, a Israel que no tiene nada que ver con el judaísmo en realidad es una, un secuestro como ya, ya, ya lo hemos hablado sí. pero hay, eh, todo eso es una fuerte propaganda eh, que se inició en las iglesias, Recuerda, recuerden que los eh, la mayoría de los sionistas son cristianos no son judíos en número. Uh -huh. eh, eh, en fin, eso, eso es parte de una gran presión y además los medios, eh, no es ningún secreto, esto ya está harto, harto estudiado, están eh, en una gran cantidad desproporcionada de, de pro-israelíes en todos los grandes medios, no en no los chicos pero en todos los grandes, desde CNN a New York Times, a Fox News y, y, y pueden nombrar cualquiera de los grandes eh, medios que han sido históricamente cada vez menos, pero históricamente aquellos que legitiman una verdad, uh -huh. es decir pues, se puede mostrar cualquier cosa eh, tanto en las redes sociales, en las redes sociales obviamente como hay mucho eh, eh, la, el, el, el elemento de legitimización está, es, es blando eh, entonces eh, pero generalmente Eh, si observamos eh, eh, las noticias que aparecen en redes sociales, muchas son falsas y, y probablemente es, es una estrategia de, de inocular falsas noticias que intenta, como decía un personaje en una novela que publiqué en 96, 1996, mejor, la mejor forma eh, de luchar contra un rumor verdadero es eh, crear uno falso que pretenda confirmarlo, sí. y eso es, es lo que se hace permanentemente. Entonces, por eso es que eh, uno eh, ve cosas en las redes sociales y dice, bueno, voy a ver en los grandes medios a ver si, si está confirmado. Eh, generalmente eh, podemos observar que muchos de esas, um, de esas noticias o hechos son, son son falsos, eh, pero muchos eh, son eh, aparecen con días de anterioridad a lo que aparece en los medios. Eh, eh, ahora, los medios, pues, uno puede decir, pues, están verificando, bueno, puede, esa sería una razón para que demorasen eh, la publicación. Pero lo, eh, lo que es claro es que siempre, permanentemente, los grandes medios están enfocándose, eh, primero en una narrativa con un lenguaje típico, ¿no? Hablamos del régimen de régimen de Irán, nunca hablamos de régimen de Tel Aviv sí. o de Israel. Eh, o, o, Etcétera. Eso es un tema del lenguaje. Y luego un tema de foco. Siempre se enfoca eh, a una determinada víctimas o, o se ignoran otras víctimas y desaparecen. Es decir, si está fuera de, de la atención, no existe. Eh, entonces, todo eso es parte de la, fuerte de la, de la propaganda. Pero lo que está eh, muy claro es que eh, Donald Trump eh, entró con una promesa al gobierno. Eh, y en gran mayoría en, en, en geopolítica la está violando aunque repito muchos no, ni siquiera creímos eh, que cumpliera con sus promesas <risas> eh, pero la población está muy muy cansada y, y muy fastidada incluso algunos magas aquí en Estados Unidos que están quemando sus propios gorros sí. eh, no todos es una minoría pero ya hay un, un cierto corrimiento de decepción Pero bueno, es una vieja tradición. Y, y, y para terminar con tu pregunta otra vez, el, el, todos estos conflictos, todos, tienen el mismo factor común. Todos. Desde la guerra de Irak hasta antes y después todos. Que es Netanyahu. Hace ocho, 40 años que está en el poder, y, y junto y con otros otros sectarios como él, y, eh, etcétera eh, Entonces, el, obviamente que esto fue... Eh, Una, presionado y fue una idea de Netanyahu. ¿cuáles cuál son las ideas de Netañago? bombardear, bombardear, matar que el mundo se va a acostumbrar pasó en Gaza, está pasando en Líbano eh, pasó en, en Siria, está pasando en Siria con esos terroristas del ISIS y otros creados por Occidente eh, eh, ahora en Irán, pero Irán es un, eh, ya lo dijimos antes pero cualquiera lo sabe Irán no es Venezuela Irán eh, no es Gaza Eh, y entonces, eh, no solamente que es muy fuerte, sino que tiene muchos recursos, como el, eh, el ataque a la parte más sensible de, de la economía del mundo, que es eh, la, eh, el sector energético de los países del Golfo. Eh, ¿Va a sufrir mucho el pueblo iraní? Sí, va a seguir sufriendo, como ha estado sufriendo por bloqueos y otros problemas internos, incluso de, de su propio Eh, gobierno, eh, no digo régimen para no seguirle jueguito a, sí, a la prensa internacional, sí, porque claro. régimen son todos régimen, Estados Unidos también es un régimen y, y seguiríamos, pero sí que tienen sus propios problemas, ahora eh, y termino con esto, alguien dijo ah pero no ves que en, en, en Irán tienen estos problemas, etcétera, bueno, la mayoría de lo que se le atribuye a, a, a Irán es falso, como el tema de las mujeres, la mayoría es falso, usted ya lo sabe, no voy a, a detallarlo, pero, eh, pero esa eh, dialéctica es totalmente eh, hipócrita En el, eh, porque se parece eh, a el hecho de que uno uh, eh, proteste o reaccione, por ejemplo, contra una una violación de una muchacha, pongamos, y alguien diga, ah, pero pero esa muchacha eh, copió en el en el examen. Sí, mm. está, Yo no estoy a, a favor de que la gente copie en el examen, pero no vas a comparar una, una cop que alguien copie en un examen a que sea violado. Entonces en estos algo eh, similar hay eh, escalas y niveles morales, éticos y legales. No es lo eh, podemos no quiere decir que estemos de acuerdo con muchas cosas del, del gobierno iraní, con muchas cosas de cómo otros países organizan y que además ni siquiera tenemos de, derecho a, a legislar sobre eso. Eh, pero hay un, un tema eh, de principio. Empecemos por el principio que es el, la raíz de todos los males de la historia. Primero es el imperialismo. El imperialismo, segundo los intervencionismos, los acosos, los bloqueos, ahí, ahí está el marco general que debemos condenar eh, y que se traduce en genocidios, uh -huh. que debemos condenarlos directamente. Ahora, si cada país tiene sus propios pecados, bueno, no quiere decir que estemos a favor de, su, de los pecados de cada país. Estamos diciendo acá hay un tema de orden, un tema de jerarquía moral, un tema de De derecho internacional que han sido violados sistemáticamente, no ahora, sino por siglos, por las potencias occidentales. Eh, Jorge, hay eh, sorpresa que se dice desde la prensa, del sistema político, de los medios, respecto al nivel de respuesta de Irán que está teniendo, a cómo está golpeando tanto en zonas de, de, de países vecinos como a Israel. Eh, que hay una valoración de que se subestimó a Irán en la respuesta, ¿qué, qué elementos se manejan en ese sentido en Estados Unidos? Se lo subestimó, pero eh, eh, ya tuvieron una prueba en el, a mediados del año pasado, uh -huh. cuando estaban en medio de negociaciones y atacaron eh, Irán. Y aparentemente, <coughs> eh, por el bombardeo, de, el último bombardeo de, de Trump, que en realidad eh, fue... una forma honorable de terminar una guerra que no que que no iba a tener ninguna solución, que además estaba eh, estábamos hablando eh, en esa época de que el, el, Irán en cualquier momento iba a jugar la carta de cerrar el Estrecho de Hormuz incluso recuerdo que en esa época el Congreso lo estaba discutiendo y eso iba a ser catastrófico, entonces se, se, se resolvió un fin honorable a esa primera eh, intervención ahora otra vez estaba eh, negociando y lo misma historia de siempre, se invade se golpea o se trata de, de agarrar a un país Eh, desprevenido, que es imposible ahora Irán desprevenido. Se hace sí. de, de generaciones que vi, se vienen preparando para esto, y, y, y están dispuestos a sufrir, eh, los estadounidenses no están dispuestos a sufrir, sí. o los europeos tampoco esa es la, una gran diferencia eh, entonces eh, sí que es una eh, sorpresa eh, la decisión de eh, que Irán no negocia como negoció Venezuela, que, que eso fue una traición de hecho fue una, una entrega por un, de, los, de los guardias y otros para cobrar muy probablemente el, el, el, el botín de entregar a, a Maduro. Pero además eh, fue fue algo muy fácil. Pasó algo parecido cuando eh, la CIA destruye la democracia de Arbenz en Guatemala en el 53. Y, dijo, y dijeron, vamos a hacer lo mismo en Cuba. Y, y en Cuba ya estaba Che Guevara, que ya había estado en Guatemala, y dijo, esta vez no va a ser lo mismo. Entonces se súper confiaron y eh, llegó el, el, el fiasco de Vallacochina eh, En este caso la lógica es más o menos lo mismo. O sea, confiaron con Venezuela que ahora está eh, vendiendo a Estados Unidos eh, creo que 400 cuatro, eh, eh, mil eh, eh, barriles por día algo así que era bueno eh, base, clara, claramente era lo mismo que le estaba vendiendo Maduro a China y a Rusia ahora todo eso pasó para Estados Unidos porque era parte del ajedrez Se, asegurarse ese petróleo para invadir Irán cuando ocurrió eso que fue después de la primera Eh, eh, el ataque a Irán fue varios meses después, a, a principios de este año en, en enero, los primeros días de enero del 2026, se aseguraron eh, Venezuela, eh, ahora todo ese petróleo está viniendo para acá mm. uh, y, y, y, y, y Nestañajo se fue de, de Mar a Lago que estaba aquí en Florida eh, unos días antes de la, de la del secuestro de Maduro, y esa era era el movimiento, bueno, nos aseguramos Venezuela Fue algo muy fácil, y, y el segundo paso eh, es Irán. Un poco más difícil, pero ya con el petróleo asegurado, eh, aunque no cierren el estrecho de Ormuz, no sería tan grave, etcétera Bueno, el, el, el, no la erraron en el orden, pero sí en el cálculo de los efectos. Y y, y, con, y me preguntas de la gran prensa de acá. La gran prensa de acá, básicamente, no... Eh, eh, no pasa las imágenes de la de destrucción en, en Tel Aviv, por ejemplo. Claro. Eh, porque eso es una, la información es un arma de guerra porque significa desmoralización ah, eh, y cuestionamiento. Entonces hay un profundo eh, eh, escudo, un, un escudo muy fuerte eh, mediático, ya que el, el, el escudo de acero no funciona, eh, hay un escudo mediático. Ah, entonces eh, la prensa es eh, cómplice, sin duda, Eh, y maneja una misma narrativa porque está en las manos de, de los que ya sabemos lo mismo es siempre eso no, no, no, no, hay, no hay sorpresa sobre eso pero hay de alguna manera alarma en sectores bueno sabemos que han aparecido reclamos hasta dentro de la interna del partido republicano eh, respecto a, a detener la guerra hay alarma por el nivel de, de resistencia que va extendiendo Irán y, y, y los golpes que ha logrado dar más allá de incluso bueno de las derivaciones que está teniendo eh, sobre el tema petróleo de lo que se dice que ya se va a generar para los próximos meses a nivel eh, global no y de otros de otros temas del comercio internacional hay como una ya un incremento de la exigencia de que se detenga la guerra de alguna manera por supuesto que sí en, en dos sentidos eh, primero la población lo, uh -huh. lo lo vemos en las calles lo, el, La, el galón es aquí, por ejemplo, en Florida andaba por los 2,80, 2, y ahora está 3, 3,80, uh -huh. eh, y, y en California más caro aún. Eh, eso se, se lo ve y esa es un, un indicador muy sensible para el humor eh, del, del, del estadounidense común. Eh, entonces sí que hay hay resistencia. Eh, de, desde el punto de vista de los, de, de los medios, ustedes conocen muy bien Hay, hay gente como eh, Tucker Carlson y otros que sí. directamente, se han, que son vienen de la derecha, se han pasado a una posición fuertemente crítica a los magas, ya no son más de magas, se, se han separado, pero además una posición confrontativa y crítica de la narrativa tradicional que victimiza siempre a Israel y demoniza a todo el resto del mundo, entonces eso es un cambio objetivo, claro. Y después el tercer sector, que, que, que está, entre comillas, sufriendo, cosa que es muy raro, pero que es el sector eh, millonario, billonario, y eh, específicamente, de en, el, en ese caso en general, porque la, las bolsas están cayendo, el, mm -hmm. el, el, el Dow Jones estaba a 50.000, eh, el, el, eh, Trump presumía de eso, ahora está a 45.000, las grandes petroleras eh, están eh, encontrando eh, problemas también de... de achicar sus beneficios, porque en, el, en otros casos de otras guerras, como la de Ucrania, hubo cierta subida de, de, del petróleo, el, del precio del petróleo es cierto, pero no tan eh, fuerte como ahora, ni, ni se prevé ni ni tan persistente como se prevé ahora, entonces eh, por todos los sectores que vemos está eh, hay una fuerte preocupación de aquellos que tenían el ten por el mango, se están quemando eh, sí. y eso es un fuerte indicio eh, de mayores problemas a a corto plazo, pero a largo plazo, aunque esto se resuelva en unos meses no creo que se resuelva inmediatamente el tema de, de Irán como como intervención sí. la, el fin sería, bueno eh, acordamos la, la apertura del, del Estrecho de Hormuz, que eso sería el signo de una finalización de este conflicto particular, pero no en general, no, eso no, está, no se va a resolver mm. no se va a resolver y lo que va a quedar clarísimo y ya está quedando claro es que Estados Unidos, que eh, con la narrativa de Make America Great Again está acelerando su hundimiento su decadencia uh, en todo aspecto, incluso eh, propagandístico uh, y moral, el, el dólar se es, está, es, está suicidando porque los petrodólares eh, está, pues, está, siendo, eh, está puest siendo puesto en cuestionamiento ya que eh, mucho del petróleo de Irán se está vendiendo en, en, en chenes uh, eh, y, y cuando eso ocurrió en el caso de San José, lo mataron cuando eso ocurrió en el caso de ...Mohamed Gaddafi lo mataron... ...cuando eso ocurrió en el caso de eh, Maduro... ...lo secuestraron... ...en este caso no es tan fácil... ...entonces ahí... Eh, el, el, el, ...la potencia hegemónica... ...se está encontrando con... Eh, una, ...un muro muy fuerte... ...y eh, teme no solamente que el gobierno... ...de eh, Trump... Eh, ...termine siendo un fracaso absoluto... ...y pierda eh, por arrasa las elecciones... ...de término medio... ...para hablar algo concreto en, en noviembre sí. de este año... sino que eh, todo el país como autorepresentación de potencia incuestionable eh, va a sufrir una degradación profunda, es decir, una aceleración de, de esa pérdida hegemónica que ya era clara en, en el aspecto económico, pero en este caso podría también incluir el aspecto militar. Mm. Eh, las bases militares, que son muchas, son obsoletas, son una debilidad, no una fuerza, y así seguiríamos. Incluso el aspecto de, del ciberespacio, también podía tener unas desventajas a Estados Unidos si continúa esta serie de derrotas. Jorge, y tuvimos este episodio reciente, también que no fue cualquier renuncia, la renuncia del director de contraterrorismo, ¿no? ¿De Kent, Un hombre del republicano, eh, héroe militar para Estados Unidos y que reconoce públicamente que Irán no, no pretendía atacar y no pretendía desarrollar armamento nuclear. Lo dice el jefe de contraterrorismo, nada más y nada menos. Sí, es, es muy largo. Lo que prueba también de que si bien la CIA eh, y tiene un gran poder, no es el poder máximo. Eh, eso mismo dijo, dije, dijo la misma CIA en los años 50, sí. cuando Occidente rechazó la oferta de Stalin para entregar eh, a la Alemania comunista y, a, y hacer una sola Alemania independiente, eh, no desmilitarizada, pero sí fuera de la OTAN, etcétera, y se rechazó. Y eso llevó a, a la Guerra Fría prácticamente, de forma decidida. Eh, y ellos reconocieron, eh, fue un error, porque en realidad Stalin estaba hablando, estaba hablando en serio y no lo tomamos en serio. Eh, y así seguiríamos. El caso, por ejemplo, de, de, de, de las Torres Gemelas, el caso de la invasión de Irak. Eh, en ese caso Bush más o menos usó cierta información de la CIA, pero sospechamos de que en realidad eh, la CIA sabía más de lo que informó mm. o, el gobierno, o los que tenían el poder simplemente no querían... Eh, darse por informados ah, y en este caso eh, ocurre algo eh, parecido el caso de Kent es muy similar al de, de, de eh, Carson y muchos otros de, de la derecha eh, republicana que se están abriendo y, y al abrirse comienzan eh, una escalada de crítica que y de posicionamiento que eso no tiene vuelta atrás y ese y esa eh, a, a, eh, esa reflexión que lo lleva un, un solo cuestionamiento, lo lleva a una cadena de otras reflexiones y, termi y termina, como están terminando, a eh, afirmar de que eh, Washington está en las manos de Tel Aviv, que eh, Estados Unidos ha sido arrastrado a varias guerras por Israel y así sucesivamente. Algo que era imposible hace un, unos pocos años atrás, mm. tres, cuatro años atrás, imposible. Eh, Todos esos movimientos y a eso sumale, sumale que la mayoría... de los estadounidenses, ya no solo los estudiantes ya no solo la juventud sino la mayoría de los estadounidenses tiene una visión, según todas las eh, encuestas y consultas una visión favorable a Palestina y crítica con Israel eh, otro cambio que nunca lo habíamos visto en generaciones entonces acá se están produciendo varios cambios y Nestañahu se está cerrando los ojos y decir quemamos todas las naves ahora, pero está quemando todas las naves, ha fracasado en todos lados porque arrasar con, con Gaza, arrasar con Palestina, fue un genocidio, uh -huh. pero no desapareció el problema según eh, su punto de vista, no tomaron completamente, siguen tomando eh, en Cisjordania, etcétera, pero ese sigue un problema y sin solución, lo mismo Líbano, lo mismo eh, Siria, y así seguiríamos, y, y ni que hablar Irán, que era el, el, el objetivo de Israel, el objetivo de, de Washington es China, pero el objetivo de Israel es Irán, Y, y ahí se encontró, con se va a encontrar eh, aún más con un fracaso, no solamente por los bombardeos que están recibiendo, que los esconden, pero muchos son imposibles de esconder. Sí. Eh, algunos canales oficiales como Russia TV lo, lo, lo están pasando también, no solamente las redes sociales. Uh, pero eso es un fracaso eh, clarísimo, uh, incluso hasta la, la, el sector de del desierto eh, donde están las eh, bombas atómicas eh, han sido alcanzadas, uh -huh. no dramáticamente, pero eso demuestra que hay cierto... alcance de, de Irán a, a ese sector sensible eh, y no va a haber ningún cambio de régimen como ellos dicen, al contrario la población iraní y esto es algo que están ocultando los medios occidentales está más que nunca eh, unida contra porque es, es, es algo de sentido común, pasó en Argentina cuando eh, cuando eh, eh, Galtieri quiso disimular, como Videla disimuló con el Mundial 78 En el 82, allá por abril o un an, poquito antes, el dictador Galtieri quiso disimular la, la disconformidad del pueblo argentino y, bueno, invade eh, eh, las Malvinas. En, eh, ¿Y cuál fue el problema? Bueno, que, eh, los argentinos sabían que muchos, del, incluso de la izquierda, que, que estaban ante una maniobra del régimen eh, eh, eh, dictatorial de Argentina. Pero también había un tema mayor, que era un tema eh, nacional contra... un imperio el británico y una causa mucho más antigua entonces muchos incluso no es que apoyaran a la dictadura pero sí se unieron eh, contra eh, Gran Bretaña lo mismo está ocurriendo en este caso eh, en el caso de Irán queremos preguntarte también por supuesto de qué cabe esperar desde el gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba y si eso puede estar de alguna manera vinculado a cómo le vaya a Trump con con el ataque a Irán 9 y 39, redondeamos en este bloque el diálogo con Jorge McFood desde el estado de Florida en Estados Unidos Jorge, para redondear por ahora este tema de, de la guerra en Medio Oriente eh, se dice que, bueno, Estados Unidos, el gobierno de Trump eh, finalmente ha postergado, ha ampliado a cinco días un plazo que había dado a Irán para que libere el estrecho de Hormuz Eh, eh, si no ataca ¿verdad? si no se cumple con eso atacaría las centrales o la infraestructura eléctrica de Irán y esto ha generado una, un descenso por cómo se, las lógicas con las que se mueve todo esto, un descenso del precio del petróleo eh, que andaban los 100 dólares por barril y la caída también de indicadores de bolsas en fin, por este cambio que se anuncia de este plazo que, que posterga Donald Trump El plazo de hombre de negocios, él eh, siempre está dando plazos, amenazando. Sí. Y, y también, bueno, si, si Estados Unidos eh, ataca las um, las centrales eléctricas o de energéticas de, de Irán, ya, di, ya lo dijo el gobierno iraní, va a atacar eh, las zonas sensibles de petroleras de, del Golfo Pérsico. Es decir, Exacto. El, es como, es como lo de la, la narrativa anterior, vamos a atacar a Irán para evitar que nos ataquen. Bueno, eso es lo que están teniendo ahora, una, un ataque... Eh, que no saben cómo pararlo o, o cómo salir de, de ese atolladero uh, no, no no le veo eh, ninguna ningún efecto eh, excepto una escalada más sí. eso no es negociación es eh, la típica negociación de, con los, los, los nativoamericanos los mexicanos, etcétera con un revólver en la nuca, eso no es negociación eh, cuando, se te, cuando el otro no tenía revólver sí, te, los obligaban a, firma, a firmar en este caso estamos en una situación bastante diferente El, el, no, no no veo que en cinco, en cinco días eh, esto se termine y que de que irán vaya a, a negociar al menos que reciba algo muy fuerte a cambio claro, claro. pero pero no, no se me ocurre que así, considerando que israel en cualquier momento que quiera y pueda va a volver a atacarlo Exacto. Bueno, para dedicar unos últimos minutos por lo menos a, a la amenaza, al, al proceso que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, eh, con una vez más haciendo alarde de esa... De esa forma que tiene de amenazar Trump, ¿no? Y con, con su lenguaje tan este soberbio, eh, está diciendo que, bueno, que, que, que Cuba está en serios problemas, que no tiene energía, no tienen dinero, que él puede hacer lo que quiera con, con Cuba. Eh, y Cuba, bueno, respondiendo, se prepara, reconociendo días atrás que se habían tenido algunas conversaciones, eh, pero eh, ¿qué te parece que, que puede pasar? que está detrás de estas amenazas de Trump sobre Cuba, si tiene una expectativa de que pase algo similar a lo que pasó en Venezuela, donde sacando, porque se dice que en esas negociaciones la condición eh, principal que puso Estados Unidos es que tiene que salir Díaz-Canel de la presidencia de Cuba, eh, si es que Trump se hace expectativas de eso, de encontrar una solución a la venezolana, digamos así, Para, ¿Para Cuba? ¿Hasta dónde puede llegar vos, pensando además que estás en ese estado, además cuna de, de, de la contrarrevolución de tantos cubanos a los que Trump les promete que van, que van a volver y a recuperar sus propiedades, por ejemplo, ¿no? Sí, a recuperar sus propiedades. ¿Cuáles propiedades? La, las que robaron a través de, de Batista y sí. eh, del, del negocio del prostíbulo y de la mafia de los casinos. Eh, es, esas son sus propiedades, ah, el, el, y mientras el, la, el resto del pueblo cubano vivía en la miseria, y se vende una Habana eh, mítica de Copacabana, etc., como eh, algo que era la realidad próspera de Cuba, eso es to totalmente eh, una fantasía, y además eh, te tengo que soportar eh, eh, cubanos acá, diciéndome, usted no sabe lo que dice, porque nunca, no ha vivido, Eh, eh, en Cuba, etcétera, y cuando le, le, les pongo los datos de la misma CIA, sí. les pregunto si, si ellos vivieron en esa época, no, obviamente que no vivieron, eh, sí. y además no tenían el menor conocimiento, porque uno no, no adquiere conocimiento por por haber sido parido en algún rincón del mundo ah, pero el, el, lo que decís al principio de la retórica de Trump de puedo lo que quiera con ella, es la retórica del violador, eh, sí. en todo sentido, el, del el hombre de, de, amigo de Epstein pero también el hombre de negocio que está acostumbrado a amenazar eh, aplicando la fuerza del dinero y en este caso la fuerza eh, militar porque es presidente. Y detrás de, de él que está, el, el, el, su uh, motor es el, su propio ego. Él puede negociar si le dan algo. Mm. Él es, eh, ama eh, eh, llevarse bien con cualquiera que tenga cierto poder. En el caso de Venezuela eh, fue una remoción, pero ¿cuál fue el objetivo? Quedarse con el petróleo. ¿Qué fue lo que logró? El, el, el, el, el chavismo, como lo dicen acá, Eh, sigue en, en, en el lugar, nada más que con Daisy Rodríguez, que negoció, me parece, de una forma eh, éticamente, eh, o por lo menos considerando eh, a, a Maduro como su aliado, mentor, o lo que sea, bastante cuestionable, pero bueno, sí. eso fue... Una traición interna y, y eh, Trump logra eso que es lo que quería, el petróleo. No le interesaba si eh, Venezuela es comunista o no. Todo eso son retóricas. En el caso de Cuba, Cuba no tiene petróleo. ¿Qué, qué pueden sacar? ¿Remueven a Canel, -Canel y a Canel y qué? ¿Van a obtener petróleo? No. Lo que obtiene es el, eh, el placer de quienes están detrás de Trump en este momento, que, eh, que es la política de Washington está dominada no solamente por el IPAC de Israel, sino por. El, el, um, el lobby cubano que fue creado, ellos mismos lo dijeron, uh, imagen semejanza del AIPAC de Israel en los años 80, sí. uh, para transformar lo que realmente eran terroristas, terroristas, terroristas que intentaron, uh, como decía la CIA, no querían uh, liberar Cuba, lo que querían es, es Eh, repartirse los puestos luego de, de, de matar a Fidel Castro y, eh, y, y terminar con el comunismo en Cuba querían re, eh, repartirse los puestos que cosas que, que quisieron antes con la revolución eh, la revolución no no dio lo que no les dio lo que querían se vinieron a Miami y se transformaron en anticomunistas es simplemente un interés económico una obsesión ideológica y un fracaso histórico del cual no se han eh, recuperado nunca en su vida entonces ese es el objetivo de los Marco Rubio y de todos los demás que están en los congresos, que dictan en gran medida la política estadounidense. ¿Y cuál es el objetivo? Lo dicen claramente, con excepción de algunos cubanos que conozco que están en contra de eso, totalmente del acoso a Cuba, uh, y en el pasado los mataban, ahora no los matan, pero en el, en el libro 1976, El exilio del terror, que publiqué hace unos años, lo detalló claramente y está documentado ahí, tanto por la policía, por el FBI, como por la CIA y, y por sus propias declaraciones. es un terrorismo abierto, eh, bombas en los aviones, asesinatos de su propia gente en, en Florida, en Venezuela, eh, aliados con con el eje eh, de Pinochet en, en, en Chile, etc. Eh, y ese ha sido la política, una política primero abiertamente terrorista y luego acosadora, ya no tanto a través de las armas eh, ilegales que salieron de control de la CIA como las bombas eh, con, con plástico C4 eh, sino a través de las armas del gobierno eh, de Estados Unidos porque están en el gobierno en los parlamentos sí. y ahora en, en los ministerios como Marco Rubio y brevemente Jorge para cerrar ¿puede estar eh, condicionado lo que haga Trump respecto a Cuba de acuerdo a cómo le vaya en, en su aventura contra Irán junto a Israel? ¿puede eso condicionar lo otro? Sí puede condicionar, eh, primero que él, él tiene que ir eh, caso a caso, un, un, una, una invasión a la vez, básicamente, sí. básicamente más allá de que, que a veces se mezclan, pero el foco, eh, lo hemos visto, está siempre en un, en un punto y luego se mueve al otro. Si no resuelve eh, Irán, que no lo va a resolver en unas semanas, uh -huh. ah, no, no, no va a ir directamente eh, con el caso de La Habana. Recuerda que primero estaban los bombardeos en, en las costas de Venezuela y así seguimos, ¿no? Ah, entonces eh, sí que va a seguir el acoso a Cuba, que Cuba está desesperada obviamente, eh, sí. la población está desesperada que es lo que, que le produce más placer al cubano acá de, de Miami es un placer mm. eh, infinito, Sádico. que sufran, que sufran los, ch los bromas, los chistes etcétera, mm. eh, como, como decir eh, como un chiste común, eh, llegué a Miami en una lata de, de sardina y le pregunta, ¿qué, qué, ¿qué hazaña? ¿Cómo hiciste para meterse meterte dentro de la lata? No, lo difícil fue encontrar la lata de sardina. Sí. El, ese tipo de, de placer del sufrimiento de sus propios hermanos eh, por un, una obsesión ideológica. Ah, eh, es Eso eh, podría ser, eh, si lo de Irán se resuelve, repito, no se va a resolver, pero además el problema de, de Trump es que si no se apura en noviembre va a tener un golpe muy fuerte claro. entonces va a ser una escalada de regresiones a partir del año 2027 El Eli y Netanyahu saben que este año es un año de, de, de resolución en muchos aspectos y hay, algunas cosas lograrán pero muchas eh, van a significar un profundo fracaso de ambos que así sea bueno eh, Jorge tenemos que cerrar por acá y seguimos en contacto además siguiéndote en las redes en materiales que vos nos envías eh, muy atentos a, a cómo siga esta situación particularmente lo de Cuba por supuesto que nos llama al compromiso a la defensa, a la solidaridad eh, te mandamos un abrazo y nos reencontramos pronto claro que sí Hernán eh, que todo sea para bien y, y re repito a, a los críticos venenosos si sí. sí somos antiimperialistas no antipueblos, todo lo contrario los que son, son imperialistas son antipueblos exactamente, abrazo Jorge, hasta pronto chao, que pasen bien